Tradición que constituye una hermandad Característica de la amistad Con la divisa de los romanos Une a la mente un cuerpo sano Tienen equipos de gran valor Amigas y amigos oyentes de Señal Deportiva Tengan todos ustedes muy buenas tardes En este primaveral viernes 11 de septiembre. Con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, la contingencia deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 9.70 de la amplitud modulada. Definitivamente, y de acuerdo al último ensayo futbolístico realizado por el cuadro Talquino, el sistema táctico a emplear este domingo será un 3.0. 4-1-2 frente a Everton varía a Carlos Rojas en relación a lo que venía utilizando en partidos anteriores el 4-2-3-1 los 11 elegidos serían Ezequiel Cacás en el arco como Líbero, Francisco Tapia Stopper por derecha Andrés Reyes Stopper por izquierda Manuel Ormazábal en el medio terreno Mariano Zelasco Jonathan Mazola Mauricio Iturra y Marcelo Jorquera. Como único enganche, Cristian Lanona Muñoz. Y en ataque, Santiago Malano y Miguel Ángel Orellana. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, tres años de garantía. Completo stock de repuestos. Atención a domicilio, llame al 223-8540. Atención a domicilio, llame al 223-8540 reparación de lavadoras y refrigeradores, Termocol 2 Sur 1791 llegando a 11 Oriente, frente a Plaza La Loba llame al 223 85 40 para jugar con un 4-2-3-1 se necesita tener hombres rápidos por las bandas y creo que de acuerdo a las características del plantel Rangers no los posee. Mariano Berriex, que jugaba cargado por derecha, es lento en sus desplazamientos. Lo mismo Cristian Lanona Muñoz por la banda izquierda, son hombres de buen corte técnico, pero de desplazamientos lentos y para jugar con ese esquema donde se apostaba a un atacante que eh, era alimentado por los tres en media punta, se necesita tener jugadores rápidos y Cristian Lanona Muñoz con Mariano Berriex no poseen esas características para eh, jugar como aleros. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados, rectificadora de motores Sandoval uno sur, esquina 16 oriente, Fonofax 2 24, 25 86, ahora es distinto porque se va a jugar con un líder o do dos stopper cuatro hombres en el medio terreno, un enganche solamente y dos atacantes es otro esquema pero veremos si da resultados frente a Everton, el rival también juega y Rangers ha tenido un rendimiento irregular lo que va del torneo suma apenas 7 puntos de un total de 15 me explico con respecto al sistema táctico del 4-2-3-1 que se venía utilizando por dar un ejemplo alguna vez lo practicó Audax pero quienes acompañaban de atrás? estaba Fabiano orellana por derecha Rodolfo Moya por izquierda hombre es rápido ¿quiénes? Y acá, repito, Rangers no tiene los jugadores para jugar de esa forma. Si bien hay hombres de buen corte técnico, pero Berriex por derecha no tiene la explosividad para sorprender a las defensas rivales. Lo mismo Cristian Lanona-Muñoz por izquierda. Es distinto. Muñoz puede sorprender con una buena habilitación, un pelotazo a la espalda de los centrales, un pase milimétrico, pero no es un jugador rápido. ¿Quién tendría eh, esas cualidades? Pero ha sido suplente en todo este nuevo proceso por la banda derecha, Juan José Albornoz. Por eso Ranger se transformó en un equipo eh, sin sorpresa Muy predecible porque no tiene eh, jugadores rápidos de tres cuartos de cancha hacia arriba y es muy permeable en defensa. ¿Quién sería un jugador ideal para jugar eh, en un 4-2-3-1? Frank Fernández, pero con Carlos Rojas entra y sale. No, no, no ha tenido la confianza de sentirse eh, titular. Un breve corte y continuamos inmediatamente con señal deportiva cuando son las 13 horas con 52 minutos. Ya volvemos.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 continuamos con señal deportiva saludamos al capitán de Rangers, el portero Ezequiel Damián Cacace muy buenas tardes hola Pepe, ¿cómo y eh, bien, Ezequiel eh, ¿cómo analiza este partido frente a Everton? rival que también tiene los 7 puntos y por diferencia de goles desplaza a Rangers un lugar en la tabla sí, un rival bastante duro que Bueno, como decís vos, tienen los mismos puntos que nosotros, las mismas aspiraciones que nosotros, que es están en la pelea por el ascenso, donde el local fina haciendo casi, si no me equivoco, sumando todos los puntos de local. Y ahí, ahí hicieron una buena un buen partido del otro día contra Unión Española, Copa Chile. Pero bueno, lo importante es eh, lo que vamos a hacer nosotros, cómo trabajamos esta semana en lo táctico y ojalá se vea reflejado Eh, lo mismo en la cancha en es la segunda etapa que tuvieron frente a Deportes Temuco debe ser lo peor del último tiempo, ¿perdieron el orden? Sí, perdimos el orden pero muy temprano aparte, todavía íbamos 2 a 1 y teníamos tiempo y quizás ahí nos ordenamos y, y se dio mal, el equipo realmente ahí se dio mal ¿Qué es lo más peligroso de Everton? No, creo que tienen tres delanteros que, que juegan muy bien sobre todo tienen un, un buen juego con las bandas y como te dije antes, eh, de, de los que se hacen muy fuertes, así que bueno, nosotros vamos a, también con nuestra idea de sumar tres puntos, no vamos a especular nada, así que Dios quiera que, que nos volvamos a talgar con los tres puntos. ¿Por dónde pasa la irregularidad? mira creo que, que es algo para mejorar, creo que esta campaña, si sí, fuimos irregulares, tiene expectantes todavía eh, arriba pero hay que mejorar eso es un punto que que nosotros tenemos que que ver que lo hablamos pero yo creo que, o sea, el orden eh, que eso es fundamental ezequiel también cacase en señal deportiva ezequiel considerando que ya se cumplen tres meses de que comenzaron el nuevo proceso donde los refuerzos llegaron el primer día de entrenamiento. Se jugaron cinco partidos eh, preparatorios, seis de Copa Chile, más los cinco del actual torneo de primera vez. ¿A estas alturas ya debieran tener un modelo, una forma de juego, un equilibrio? Sí, era la, era la idea, pero mira creo que, que realmente el partido de, de Curicó nos golpeó fuerte, algo que es inesperado, sobre todo de la manera que perdimos, y quizás eso... Que queda un poco inestable todo todo lo que veníamos haciendo porque si realmente nosotros clasificábamos ahí y después se llama los resultados que se dieron no sé si todo se veía tan malo pero bueno la es que nosotros eh, tenemos un compromiso que es está hasta última instancia peleando laascens que hicimos en esa meta. si no me equivoco es primera vez que vuelve a Sausalito después de ese logro tan importante el 2011, ese histórico partido donde empataron 3 a 3 con Everton porque el año pasado jugaron en Valparaíso cuando se perdió 2 a 0 con Everton. ¿Es especial volver a esa cancha? Eh, eh, mira tampoco podemos vivir tanto de recuerdo. me eh, Seguramente... Desde entonces te van a decir que es el partido más emotivo que jugamos en, en nuestra carrera. Eh, sin duda, lo que pasó esa vez eh, es algo que me, me marcó para toda mi vida, algo que una alegría enorme y de, de las alegrías mayores que tuve en el fútbol. Pero oh, solamente se vendrá un recuerdo apenas en pero después ya, ya no, no, no nos podemos quedar en el pasado. ¿Primera vez que vuelve a Sausalito? Sí, sí, la primera vez. Ezequiel, y con respecto a, a lo que ha venido mostrando Rangers, donde usted en algunos partidos ha evitado eh, goleadas de proporciones eh, con sus atajadas, eh, ¿le preocupa que eh, los rivales cada vez que están llegando eh, causan daño? No, me preocupa que no, que no podamos tener la regularidad que realmente nosotros como equipo... Eh, merecemos eh, eso es lo que, lo que más me preocupa sí, hicimos en estos días que tuvimos de trabajo el orden, mucho orden el día por bandas eh, el juego asociado que teníamos en un comienzo que quizás se vio deslucido en el último tiempo sí, hicimos mucho también eso, en volver a a ese orden que, que, que logramos tener que, que se nos hizo ver también contra la U, contra g contra Portomón mismo, eh, es fundamental eso. Yo como vos seguramente me escuchaste decirlo muchas veces, eh, lo mejor que podemos hacer es lo que entrenamos de, de mostrarlo dentro de la cancha, porque si no es entrenamiento que no, que no sirve de nada. ¿Es complicado eh, tener que desplazarse largos kilómetros para entrenar en Villa Alegre? Sí, no, no es tan cómodo pero pero bueno es algo que nosotros sabíamos al comienzo de de esta temporada que nos iba a tocar eh, viajar así que bueno tampoco nos vamos acostumbrando allá realmente que, que es muy lindo que que el lugar para entrenar es cómodo de eso no tenemos nada que decir obviamente que sí que nos vamos muy temprano y quizás ya volvemos a una hora pasada de de del almuerzo que tenemos modificar las horarios del almuerzo y eso pero bueno como te dije antes Eh, es algo que ya sabíamos de, de comienzo de, de esta temporada y nos adaptamos a esto. Ezequiel Cacá en Señal Deportiva, como capitán de Rangers, eh, a nivel de plantel, ¿cómo se eh, analiza el divorcio que existe entre la hinchada y su entrenador? Mirá, pero es algo que realmente no nos gusta a nadie, yo creo que a la gente tampoco le gusta estar viviendo esta situación. Ojalá que, que los resultados y y lo que nosotros entrenamos lo mostremos en la cancha y vuelve a esa reconciliación porque todos sabemos que si cuando se pelea algo cuando cuando las cosas se encamina bien está todo están tiran todos para un mismo lado ojalá que, que a veces en eh, lugar de o sea, como jugador te digo, es más lindo escuchar eh, cuando te cantan a favor o cuando el equipo no está bien y, y vos sentís que afuera Eh, estir para adelante es mejor que que, que se esté cuestionando a, en este caso que mayormente sea el profe de roja nosotros realmente le tenemos un gran aprecio al profe a su cuerpo técnico y queremos que, que nosotros concluir a fin de campeonato festejando con él y con su cuerpo técnico así que por eso por esa parte a nosotros nos duele porque es una persona a la cual le tenemos un, un gran respeto y un gran cariño así que Por, por ese lado sí, no no, no duele por, por por su persona también la única manera como pueden respaldarlo es con resultados con resultados y sobre todo con, con la manera que él nos pide jugar porque muchas veces pasa no solamente por el técnico las cosas porque digamos, durante la semana entrenarse unas unas una cosas que en el parque no porque okay. uh, la semana, no sé hasta qué punto tiene la culpa el técnico. En otro tema, Ezequiel, ¿qué arquero admiró en sus comienzos? Sí, mirá, me gustaba mucho, eh, bueno, cuando comencé, que era bien chico, me gustaba nada a Romontoya, me gustaba a Oscar Coba, después ya cuando eh, empecé a ver más fútbol internacional, bueno, obviamente Buffon es uno de, de los más más me gusta, con, con Iker Casillas, Esos son los que más me gusta a mí. ¿Qué destacaría de Buffon y Casillas? No, bueno, la, la, la técnica, la personalidad. Eh, no, no es fácil jugar en un equipo grande. Son dos, dos arqueros que han jugado toda su vida en, en equipos grandes peleando cosas. imagínate que hasta Buffon le tocó descender con, con la Juventus. sea lo que significa descender con la Juventus? Y yo sí, ahí, ascendió, salió campeón del mundo... Para mi palabras mayores. ¿Le gusta Claudio Bravo? Sí, obviamente. Obviamente. Tiene una gran técnica, eh, gran juego con los pies, que es lo que más me gusta de él. Y me parece que, que sobre todo este último tiempo ha demostrado ser de los mejores de, de nivel mundial. ¿Cómo lo, lo compara eh, en relación al alemán eh, Ter Stegen? Mira son dos dos arqueros que que para el esquema de Barcelona juegan muy bien con los pies tanto bravo como, como el alemán son muy buenos con los pies Mira al principio cuando empezó cuando el alemán hubo partidos que no me no, no había gustado demasiado y creo que, que por eso bravo era mayormente titular después cuando le tocó estar en la champions y en los momentos claves al alemán me parece que, que resolvió bien algunos partidos que tuvo en mionera. Estamos hablando de, de, de dos grandes ar arqueros de, de, de nivel impresionante. Obviamente yo prefiero, eh, en este caso, a Bravo. Y al no estar Bravo en la selección, ¿le gusta el estilo de Johnny Herrera? Y Johnny Herrera también de lo mejor de Chile, también sin lugar a dudas. La potencia que tiene de pierna y, y como te dije antes, arquero que, que se ha bancado cuál un equipo de tanto tiempo de un equipo grande y sin cuestionamiento, me parece que que por algo es que no no no te lo regalan, así de fácil es eso. Ezequiel, un tema en boga de la de los últimos días fue un robo eh, por parte del árbitro a San Luis de Quillota, eh hubo mucha ayuda para la U en Copa Chile? Mira, no, la verdad no no vi ese partido porque estaba haciendo las cosas con con mi familia no lo vi, sí, vici el partido de, de católica que, que quizás ahí sí eh, el pena que le iba a, a católica no nos fue no fue ni cerca pero bueno se, en, en, me imagino que, que habrán se habrán equivocado de buena fe no ezequiel eh, que en chile se juega eh, uno de los torneos más cortos a nivel mundial campeonato de solamente 15 fechas, ¿le agradan? mira me gusta más con, con más equipos, no la locura argentina que tiene 30 equipos que eso sí es una, una locura pero me gusta más de, de 20 equipos, quizás 20 equipos en primera 20 equipos en la vez, y me parece que eso le daría más también más participación a los equipos que están en segunda, que quizás pueda ser más competitivo pero bueno eh, también lo que me gusta de, de los campeonatos chilenos que generalmente son ordenados a comparación de, de lo que me, lo que he vive en Argentina es bastante ordenado Ezequiel, ¿cómo han venido entrenando? ¿como plantel han podido desentenderse, abstraerse de la eh, presión de, del medio? mira nosotros tenemos que, que estar sobre eso Obviamente, como te dije antes, no no es algo que nos agrada, pero tenemos que, que, que estar sobre eso. La mayoría tenemos años en esto y, y hemos pasado momentos como este. O sea, pasamos el campeonato pasado, que fue de lo peor, y momentos como este que nosotros consideramos que, si bien tendríamos que tener una regularidad mayor, tampoco es, eh, eh, estamos tan lejos de, de, de los cuatro que van a la liguilla, sentimos que las cosas las tenemos bastante cerca, bastante cerca todo, quizás eh, sí, se ve todo lo malo, pero eh, como te dije, somos somos grandes, eh, vivimos situaciones parecidas y la vamos a superar y seguramente vamos a, ter, a, a se va a terminar todo, todo este malestar que, que está y, y se va a caminar todo de buena manera. ¿Le sorprende ver a San Felipe y la Serena en la parte alta de la tabla? Y quizás al comienzo del campeonato uno no, no imaginaba. Pero, ¿viste? El campeonato recién comienza, son cinco fechas, si bien quedan 10 fechas, 10 11 fechas para, el, para, el, para llegar a Lilla, hay que ver. Fíjate que Everton está igual que nosotros, y Everton siempre se hace lo mismo que nosotros, que tiene que pelear de, de, de punta a punta. A veces... Uno que hace todos los esfuerzos y cree que con esos esfuerzos es suficiente y no no esto así, a veces, a veces se juega bien, a veces se juega mal, a veces tenés un poquito de, de suerte. Yo no creo que San Felipe juegue de, de una manera hermosa o, o que juegue tan dinámico o que sea tan ofensivo como para ir puntero, pero algo tienen, por algo tan punteros, tuvieron regularidad, su, eh, supieron aguantar cuando tienen que aguantar y subieron a atacar a, a, cuando hay atacar. Es algo importante en esta división, no poder ser colorado cuando tenés que defender y si aprovechar los momentos de de contrabote o de ataque. eh Esa es la impresión que sobre todo me dejó San Felipe por haber jugado contra ellos y haber visto eh, otro partido, que es esa, que un, un equipo ordenado sobre todo, es un equipo que cuando tiene que defender y tiene que pasar todo el equipo atrás de la pelota, se paran los 11 atrás de la pelota y esperan y al momento de atacar se desdoblan y tratan de hacerlo de manera rápida para para poder aprovechar esa oportunidad que tienen. Después, como pasó contra nosotros, de, después del segundo gol tuvieron, obviamente, nuestras desesperaciones o que no nos desordenemos y ahí sí se vio ellos un poco mejor porque al estar ordenados y nosotros desordenados salían con con claridad y sí llegaron varias veces al arco, pero después lo, la mayoría de los partidos lo ganaron 1 a 0, el otro día con Coquimbo ganaron por un tiro libre casi de mitad de cancha, o sea, es, es, es relativo, sí obviamente hay que felicitarlo y hay que reconocer que, que por algo están arriba, pero creo que es porque son inteligentes a la manera que cuando tienen que defender, tienen que defender y si... Hay que atacar con poca gente, no, no se pone colorado. El fundamental es el orden. ¿Le produce ansiedad, una presión extra, el hecho que en su retorno a Rangers quiere lograr algo importante? No, ansiedad no. Sí es una, una como se dice, algo que yo esperaba cuando llegué. Esperaba pelear algo algo importante, pero bueno, me parece que ahora estamos en camino de eso. Eh, he sido totalmente convencido, de eso el plantel está totalmente convencido de que va a pelear algo. No no eh, estamos a 5 puntos, si no equivoco de puntero, estamos a a 1 o 2 puntos de del de último que entra al Lice. Te te lo digo como como parte del plantel, que este plantel está totalmente comprometido con con con lo que vamos a pelear, totalmente comprometido con, con lo que plantea el cuerpo técnico y lo que que las cosas se den como realmente nosotros queremos y, y creo que merecemos porque sobre todo tenemos un, un gran grupo un grupo que, que que siempre tira para adelante que lo que nos nos digan de entrenar siempre tienen excelente predisposición así que cuando uno ve esas cosas sabe que a la larga se tienen que dar entonces nosotros apuntando a las cosas que creemos que o que el técnico considera que nos está marcando que estamos fallando y que no, que hace que nosotros no tengamos regularidad apuntando a esas cosas que, que fuimos trabajando y mosttrándolo de la cancha vamos a conseguir la regularidad que todos queremos y, y nos vamos a encaminar para estar a, a, a, entre los entre los cuatro que están a la lilla. Se dice que el puesto de arquero es muy ingrato, pero ¿qué es lo que más disfruta, lo más lindo en este puesto tan especial? Son distintos a los jugadores de campo, se visten de otra forma incluso. Sí, obviamente, tenemos una responsabilidad extra que que no podemos fallar porque cualquier falla es gol, es típico de arquero. Eh, bueno, uno disfruta cuando cuando ayuda, en mi caso, cuando ayuda al equipo a, a ganar o, o con, con una tajada con una tajada o un centro jolgado o alguna acción que ayude al equipo a, a ganar el partido o, o si hay que empatar o, o se si está ganando y con una tajada también se, se consigue los puntos, eh, es reconfortante para, para el arquero. Ezequiel, gracias por dialogar con Señal Deportiva y ahora vienen dos partidos que puede marcar una tendencia para el desarrollo de esta primera etapa del torneo y las aspiraciones de meterse entre los cuatro. Hablamos del encuentro con Everton y posteriormente en Talca con Iberia. Sí, pero Pepe, la realidad es que nosotros estamos enfocados en Everton. Eh, después va a haber tiempo para trabajar y bastante para el partido Iberia, pero nos propusimos como plantel y partido, partido, no pensar en más allá, sabiendo, que, que, eh, sabiendo lo que queremos lograr, pero el pensamiento eh, tiene que ser partido a partido, trabajar cada partido y ahí me parece que vamos a sacar buenos resultados porque hasta ahora el pensar en que si gana vamos a ir primero o pensar en más allá no no no no nos hizo bien y no no no lo fuimos logrando, así que el pensamiento actual es ir partido a partido, en cada partido trabajar de manera Eh, bien mentalizada, sabiendo lo, lo que tenemos que hacer para conseguir lo, los tres puntos. Gentil y, y las buenas vibras para que se den bien las cosas de aquí en adelante. Dale Pepe, te, te mando una, un abrazo grande eh, bueno y bueno a la, a la gente sobre todo que, que nos acompañe, que, que nosotros estamos muy metidos en, en este tema y que, que queremos lo mejor y que que confiamos a, a muerte que, que vamos a salir. que Obviamente que, que todos queremos ganar, jugar bien y estar a todos nos gustaría estar en la posición que está ahora San Luis, pero que, que siga confiando nosotros que, que este plante está, está bien metido para, para lograr cosas importantes. Buenas tardes. Hasta luego, Pepe. Ezequiel Damián Cacace, capitán de Rangers, en diálogo con Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 9.70 AM.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 Víctor Rivero, su entrenador, le ha quitado el respaldo a, a un referente del cuadro ruletero como Gustavo D'Alzazo, que jugó algunos partidos, eh, también lo hizo en el último en Copa Chile, pero en el campeonato de la primera vez eh, el titular eh, ha, ven, ha sido Claudio González. Y en Sausalito, este domingo, eh, nuevamente ratifica a Rivero a Claudio González en el pórtico y Gustavo D'Alzazo tendrá que esperar su oportunidad en la banca. En todo caso, alzazo está acostumbrado a este tipo de situaciones. En su momento no era del gusto de Marco Antonio Figueroa en Everton y terminó doblándole la mano. Farmasur Farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur Farmacia, te espera en Guamachuco 830, San Clemente y también en Calle Freire, Constitución. Kiosco de diarios. Revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con un Oriente, La Esquina Buena. Vamos a un alto con nuestros auspiciadores y volvemos con señal deportiva en este viernes 11 de septiembre. En el próximo bloque tendremos más análisis, comentarios y contactos telefónicos. Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta todo Chile y el mundo. Sesinas Finas PF, pasión por la calidad.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 el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack Sueños de niñez pichame. Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 9.70 de la amplitud modulada Sexta fecha del campeonato de la primera B Mañana sábado, 12 horas Juegan La Serena con Barnechea, 16 horas Deportes Concepción con Coquimbo Unido y a las 17 horas Iberia con el puntero Unión San Felipe. El domingo, al mediodía con arbitraje de René de la Rosa, partido que va para el CDF. Habrá televisión para Everton Rangers en Sausalito. 15 horas con 30 minutos, Ñublense, Cobreloa, mismo horario... Para Deportes Temuco con Magallanes. Se espera una buena concurrencia en el Germán Becker. Hay entusiasmo con las tres victorias en línea de Deportes Temuco. 16 horas en la granja. Curicunido se medirá con Santiago Morning. Y también a las 16 horas cierra la fecha Puerto Montt con Deportes Copiapó. Lo bueno, bonito y barato. En comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. El Mono. Terminal de buses, local 22. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960 en Uno Sur, esquina 2, Oriente. En estos momentos tenemos como líder del torneo a San Felipe con 13 puntos. Cobreloa suma 12. La Serena y Deportes Temuco tienen 10. Magallanes, 8 puntos. Ñublense, Everton y Rangers, 7. Barnechea y Copiapó, 6. Curicú unido y Santiago morning suman 5. Concepción, 4. Coquimbo Nido y Puerto Montt, 3. Colista, Iberia con 2 puntos. En la primera división tenemos eh, los siguientes partidos. Se televisan los 8 íntegramente. Eh, mañana, 15 horas con 30 minutos, Cobresal con Deportes Iquique. 18 horas, Huachipato frente a Deportes Antofagasta. El domingo, 15 horas con 30 minutos, Universidad Católica con O'Higgins. Y a las 18 horas, San Luis con Unión Española. El lunes, jugarán a las 15 horas con 30 minutos, Palestino con Santiago Wanders. Debuta David Pizarro por Wanders. 19 horas con 30 minutos en el monumental Colo, Colo con Unión La Calera y a las 22 horas San Marco de Arica con Universidad de Concepción. Y cierran la fecha el martes a las 20 horas Audax Italiano con Universidad de Chile. Dentro de las noticias eh, que podríamos eh, destacar a nivel eh, nacional e internacional, Gary Medel ya se ganó un lugar enorme en el corazón de los hinchas del Inter. El pitbull es pieza clave en la escuadra de Roberto Mancini y este año lució la jineta de capitán por primera vez. La temporada pasada fue el jugador de campo que más minutos sumó en la Serie A y sus virtudes son resaltadas por tres grandes ídolos del club, Giuseppe Bergomi, Sandro Masola y Luis Suárez. El volante chileno es uno de los jugadores más queridos por la por los tifosi. En otro tema, el portero uruguayo Alexis Viera, ex-ñublense, que fue herido de gravedad en un asalto en Colombia, contó ayer que aunque tiene sensibilidad en sus piernas, aún no puede moverlas y aseguró que con terapia volverá a caminar. Dije que quería salir caminando al hospital, pero es apresurado a hablar de... Ahora, de que voy a caminar, voy a caminar, no lo voy a hacer en 10 o 20 días. Va a ser un proceso largo, aseguró el portero de 37 años. El director deportivo de Bayern Múnich, Matías Summer se negó a tocar el tema de Arturo Vidal ayer en conferencia de prensa. El ex volante germano fue tajante sobre las especulaciones en el regreso del chileno por un tema de indisciplina la semana pasada, tras la convocatoria de la selección chilena. Hemos hablado con el jugador sobre el tema, pero no diremos nada al respecto. Somos conscientes de las consecuencias de nuestro silencio, dijo Samer. Y siguiendo con más eh, noticias... Designan fiscal para el caso sueldo y si la NFP presenta descargos ante el gobierno. Controversia se desarrolla en dos frentes. Si la NFP no tiene éxito ante el gobierno recurrirá a tribunales ordinarios. La controversia... Por el caso sueldos de la NFP transita por dos frentes con ambas aristas frente a un final abierto, uno en el Ministerio de Justicia y el otro en el Ministerio Público. Por un lado, ayer fue designado el fiscal jefe de Peñalolén, Macul, Felipe Sepúlveda, como titular de la indagatoria para determinar la existencia de ilícitos en el pago de remuneraciones a Sergio Jadwe y su directorio. Y por otro, la NFP presentó ayer ante el Ministerio de Justicia el recurso de reclamación con el que pretende revertir la resolución que declaró ilegales los sueldos de los directivos del fútbol por tratarse de una corporación sin fines de lucro. La defensa del organismo rector del balompié va por un carril claro. La reforma a sus estatutos que valida el pago de salarios a funcionarios que hasta diciembre de 2014 oficiaban ad honorem. Cumplió con las formalidades establecidas por la ley, incluyendo su registro en la Secretaría Municipal de Peñalolén. Otro tema es que, por un error ya admitido por dicho municipio, los estatutos de la NFP nunca fueron revisados por la autoridad comunal, pues, según ha esgrimido, no contó en su momento con los recursos económicos ni humanos para realizarlo dentro del plazo de 30 días exigido por la nueva ley en 2011 traspasó la facultad fiscalizadora desde el gobierno central al local, es decir, la municipalidad. Por lo mismo, el recurso de reposición ingresado por la NFP sostiene que la resolución que obligó al reembolso de ocho meses de sueldo de los dirigentes se sustenta en una disposición legal derogada. El error del municipio, argumentan en Quilín, sería irreversible debido a a que la validez de los estatutos está protegida por el principio de la confianza legítima de las actuaciones de los órganos públicos. La NFP con todo solicitó al Ministerio de Justicia resolución inmediata a su recurso reclamatorio. Ahora bien, si el gobierno mantiene su criterio, en Quilín tienen diseñado el siguiente paso, acudir a un tribunal ordinario o incluso al Tribunal Constitucional. Sigue esta controversia donde Jadue a toda costa quiere mantener su, su remuneración. Nadie trabaja gratis en esta, en esta vida. Y los dirigentes del fútbol chileno no dan puntada sin hilo a cargo del organismo Rector. Por algo están en esos puestos, viajan constantemente lo no pasan bien, no hablemos de pasión, es distinto a los clubes, los dirigentes que compran clubes, si son empresarios eh, locales, eh, tienen un arraigo, un cariño, pero estoy hablando de los dirigentes de la NFP, aquí no están por un amor al fútbol chileno, están por su bienestar eh, personal, eh, por lo que significa como caja de resonancia, tener un alto cargo en el fútbol. Volviendo a Rangers, repito la oncena titular que dispone Carlos Rojas para este domingo frente a Everton, Ezequiel Cacaz en el arco como libero Francisco Tapia, stopper por derecha Andrés Reyes, stopper por izquierda Manuel Ormazábal en el mediocampo, Mariano Celasco Jonathan Mazola Mauricio Iturra y Marcelo Jorquera, como único enganche Cristian Lanona Muñoz, y en ofensiva Miguel Ángel Orellana y Santiago Malano, pierde el puesto tendrá que esperar su oportunidad en la banca Mariano Berriex, y esperemos que Miguel Ángel Orellana se reencuentre con los goles, en Iberia marcó 15 en el torneo anterior, fue uno de los goleadores del torneo, detrás de Eh, eh Matías Campos López, eh, Sergio Comba y Lucas Consistre, pero ¿qué habrá pasado con con Miguel Ángel Orellana? Está en una sequía goleadora con la pólvora mojada. Veremos si se saca los balazos ante Everton, porque no quiero pensar que al estar en Iberia tenía hambre de de tener una buena campaña eh, mostrarse, seguir progresando en el fútbol y ahora que llegó a Rangers firmó un contrato mucho mejor en la parte económica, firmó por dos temporadas y eso le puede estar produciendo un, un relajo o como decía gorosito en su momento eh, un achanchamiento espero que no esté sucediendo aquello con Miguel Ángel Orellana y que pronto muestre lo que mejor sabe hacer que son los goles 14 horas con 30 minutos. Antes del corte, eh, un chimento. Se dice que Ricardo Pini estuvo muy cerca de comprar Everton. Ahora eh, su familia está ligado a capitalistas argentinos y adquirieron el 51% de la calera. Pero me contaron desde la quinta región, entre telones, de lo que fue la fallida compra de Pini eh, eh, en Everton. Iba a comprar el 48%. Iba a tener absoluta injerencia en materia deportiva, en el equipo adulto. Pero esto se habría caído eventualmente, hablo en modo, en modo condicional, porque... Los accionistas de Everton detectaron que ya había comenzado con una triangulación y eso no lo aceptaron y quedó en nada eh, el acuerdo. Incluso Pini se dice que eh, tuvo protagonismo en la elección de Víctor Rivero como director técnico de Everton y en la llegada de algunos jugadores jugadores Así que alcanzó a influir en la elección del cuerpo técnico y en la eh, conformación del plantel, hasta que falló la compra del 48% de las acciones por una eventual triangulación que habría incurrido y donde los accionistas ruleteros se percataron de aquello y lo mandaron a freír monos. Y ahora eh, Pini y capitalistas argentinos compraron el 51% de las acciones de Unión La Calera, elenco de la primera división. Felizmente este tipo de personas ya está muy lejos de Talca y quedaron en el pasado. Un breve corte. Y ya volvemos. Abre tu libreta de ahorro para la vivienda hoy. Inscríbete con Inmobiliaria Independencia y postula al subsidio habitacional. A partir de este año debes tener abierta tu libreta de ahorro para la vivienda con al menos 1 año de antigüedad para postular al subsidio habitacional. Por esto no te demores más y abre tu libreta de ahorro ahora. Infórmate nuestras salas de venta en Talca, Curicó, San Javier, Molina y Villa Alegre o en independencia.cl. Postular es gratis. Te acompañamos hasta que obtienes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 cinco días duros el trabajo llegó la hora de ir al pago sábado hoy cotorceura con 34 y minutos siempre eso. es un agrado hablar con gente del fútbol opiniones especializadas y saludamos a uno de los históricos del fútbol chileno Miguel Ángel Gamboa Muy buenas tardes ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, eh, Miguel eh, Temas eh, en boga Contingentes ¿Por dónde pasa el hecho que Este año se está registrando La peor asistencia de público A los estadios de la última década? Pasa porque eh, Están dando todos los partidos por televisión Por la inseguridad que hay En los estadios Y, y el problema es que eh, todo el mundo eh, tiene temor. <ríe> esa, esa, esa, esa es la verdad. Y lo otro, que el torneo chileno está desjerarquizado. Eh, ¿La selección es una burbuja para lo que vemos en el campeonato local? Y más aún, ¿la, la pobre ah. campaña que tienen los equipos chilenos en Copa Libertadores de América o Copa Sudamericana? Totalmente de acuerdo, creo que la selección chilena es inmensamente superior a lo que muestra el campeonato. De hecho, eh, no hay ningún jugador ni medianamente eh, titular o reserva de la selección que juegue en Chile. O sea, es muy, es muy escaso e improbable incluso. Y eso te quita eh, pues, eh, imagen al, al campeonato nacional, porque realmente eh, me voy yo a mi infancia... Yo iba a ver jugar a, a, a, lo, a los equipos que tenían buenos jugadores. llámese Everton, Wander, y o Higgin o, o Rangers. Me acuerdo perfectamente de, de los jugadores que uno en eh, eh, la época de Vero Rancibia, Puyol y cuando jugaban en Everton, de Cantatore, eh de de Aroldo que jugaban en en Wanderers, y de Higgin de de del de serio del A, o sea, de una de de, de Siderio, una serie de jugadores que uno iba por ellos, y ahora realmente tú vas al estadio, no no, no, no tienes, dice a quién voy a ver, ¿no? Y eh, el campeonato local eh, eh, ofrece poco espectáculo, eh, eh, el, eh, ¿el futbolista chileno sigue siendo remolón, cómodo? El campeonato chileno, independientemente de, de que ha mejorado en, en varios aspectos físicos, Eh, económico que ahora prácticamente eh, no se atrasan mucho los, en los pagos salvo excepciones eh, hay concentraciones eh, creo que se ha profesionalizado un poco más eh, la única diferencia es que llegan extranjeros de muy mala calidad porque los precios altos eh, salen en Europa entonces acá llegan jugadores que juegan en tercera y cuarta división de Argentina entonces no, no podemos exigir que esos jugadores que antiguamente eran un pilar en los equipos chilenos, muchas veces los extranjeros, hoy ya no lo son. ¿Y, eh, ¿Qué proyección ve en la carrera de los entrenadores eh, José Luis Sierra y Ronald Fuentes? El, el, los resultados van dando las proyecciones, por lo tanto eh, le está yendo bien, con planteles totalmente diferentes, eh, los de Ure Concepción es mucho más valorable de lo que hace Colo-Colo, porque Colo-Colo es un equipo que se prepara y tiene la gente como para disputar los títulos. Mientras que de Aureconce es un equipo que eh, medianamente mantiene en, en, en la tabla de posiciones sin sufrir eh, problemas de descenso. Miguel, eh, esta camada de jugadores que tiene la selección chilena alcanzará no para... ¿Sí? Eh esta camada de jugadores que tiene la selección alcanzará para vamos a, a tratar de contactar de nuevo a miguel ángel gamboa a través del celular eh, ahora sí nuevamente tenemos eh, a miguel ángel gamboa le consultaba sobre esta camada de jugadores que tienen la selección chilena alcanzará para clasificar al mundial de rusia no sé, no sé si alcance, eh, yo creo que tenemos un calendario bastante difícil, los primeros seis partidos, creo que ahí depende de mucho lo que pueda acontecer a futuro para la selección chilena de ir a Rusia. Creo que jugamos con Brasil, Perú, Uruguay, Colombia, ya o sea, está, está complicado. Eh, jugar con Brasil en Santiago eh, no es llegar y ganarle, entonces son tres puntos que que pueden, eh, en, en un momento dado, ser necesarios. ¿A nivel de selección? Y lo demás que hay que seguir, pero la selección juega bien, a mí me gusta mucho, es grato ver a la selección, por primera vez yo creo que uno va al estadio y tiene como el convencimiento de que Chile le va a ir bien y que va a ganar, ¿no es cierto? ¿A nivel de selección es prenda de garantía en el arco Johnny Herrera reemplazando a Bravo? Sí, son yo creo que los dos son buenos arqueros, o sea, no en ese aspecto puede que haya una diferencia de porque el Bravo está en el extranjero y está en otro nivel. Pero Herrera ha tenido muy buenas muy buenas campañas, ha tenido sus altibajos también el año pasado que no ante semestre pasado no fue tan bueno, pero ahora demostró el domingo nuevamente contra San Luis que está vigente, tuvo otras intervenciones muy buenas. ¿El talón de Aquiles es el trabajo defensivo? Incluso se ha tenido que ubicar en esa función a Gary Medel, en Italia juega de volante, porque los centrales actuales ni comparados con los de antaño. Lamentablemente, eh, ahí donde hay una falencia eh, grande en Chile, que son los defensas centrales, eh, pero es que uno no, no sabe cómo estará jugando este muchacho en Sorroco, cómo estará jugando Linorti, Y, y no sé si son de, de, de la confianza de, del técnico, porque eh, están en el extranjero y, y habría que esperar, ¿no es cierto?, de, en, a lo mejor un par de años más para que tengan la madurez necesaria. miguel y... Ahora el problema aéreo lo hemos tenido, el otro día eh, tuvimos un, un gol de cabeza que nos hicieron y, y seguimos teniendo esa falencia. También en lo otro, en el aspecto defensivo, el gran problema es que Chile, al atacar mucho, se protege un poco, pero esos son los riesgos que conlleva por el, el gran volumen ofensivo que tiene Chile. El caso Vidal, ¿cuánto puede influir en el Camarín? Es relativo, al final de cuentas. Eh, después uno entra a los partidos y posiblemente todo el mundo se olvida, porque no puede estar pensando lo que hizo Ida. Uno entra pensando que tiene que ganar el partido. Ya, pero eh, eh, eh, después si San Paoli quiere aplicar sanciones a otros jugadores que se salgan de los márgenes de conducta, eh, ¿va a estar en el antecedente que respaldó en dos oportunidades a Vidal? Supongo que haga lo mismo con los otros, pues. Ya. Respaldarlo <risa> es lo más consecuente, ¿no? Sí, correcto. y Pero con la experiencia que tiene de jugador, ¿esto puede afectar la convivencia? Eh, de, de todas maneras nunca la, eh, en los equipos de las elecciones eh, todos son tan amigos hay unos grupos que, que se juntan en eh, las mesas a veces son de cuatro a veces se sientan los mismos cuatro o, o, o otro pero siempre hay diferencia o sea no son amigos íntimos así que por lo pronto eso va, va, va, va, yo creo que perdura en el tiempo no todos se señalan también miguel lo el... pronto si algunos no están de acuerdo con Vidal no, no hay problema, ni modo que por, porque ellos no estén de acuerdo van a, van a excluir a la de la selección. Eh, eh, volviendo al campeonato local, ¿qué equipo de la primera división le llena el gusto futbolísticamente? Lo que pasa es que ahora realmente eh, hay pocos equipos que uno pueda eh, decir, este está jugando espectacular, este juega bonito, este de acá. Yo creo que todos tienen alta y baja, el más parejo ha sido Colo-Colo porque no ha tenido un calendario muy exigente y tiene un buen plantel pero tú ves la Católica eh, eh, hablan de un fútbol agresivo un fútbol esto, y al final termina es lo mismo gana, pierde, gana, pierde no tiene una regularidad hay que hablar de la O de Chile la O de Chile eh, eh, había sacado muy buenos resultados pero sin jugar bien ahora la Copa Chile logró clasificar con bastantes problemas no es un equipo que, que te esté dando confianza futbolística, o sea, son son equipos que están eh, un día sí y un día no, salvo Colo Colo, pero que tampoco ha tenido rivales, eh, digamos, de peligro, pero sí me, me gusta mucho eh, su, su fútbol, o sea, tienen un buen fútbol y tienen y la verdad tienen un buen plantel. Y en cuanto a la baja de público, ¿qué es lo más determinante? ¿La mala calidad del espectáculo? ¿La violencia en los estadios? un Yo, fan... creo, que la yo creo que la violencia en los estadios es lo más determinante. Porque la, la misma gente en el mismo país está saliendo menos, eh, está todo el mundo anda temeroso y es por la, por la violencia, por la delincuencia. ¿Y, la oferta... y al estadio exactamente es lo mismo. ¿Y la Después variedad... agregas que los partidos no son atractivos. ¿Y la variada oferta televisiva? También es bueno, o sea la gente eh, ahora si tú ves yo fui el otro día a ver el la de Chile había un poco de lluvia 5.000 personas en copa chile la u siempre llega más claro también fue un día de semana que era un día a las 6 de la tarde, pero es, es complicado es complicado, pero es eh, eh, la parte la parte esta de de los malos comportamientos el problema. ¿Y puede haber un factor económico? ¿Los valores de la entrada en Chile son muy elevados? La verdad no no sé cómo cómo, cómo estará la verdad no me han dado ni cuenta. Puede que sea más caro, pero yo creo que no, en comparación con otros países no. Yo creo que está, está bien. Miguel, finalmente la violencia... No te olvides que todos los chilenos andan con 14 pares de zapatillas, todos tienen teléfonos de plama, todos andan con teléfonos espectaculares... <risas> Espérate, pues sí. Hay eh, que pagar también por el espectáculo. Sí. Dime. Y, y lo, lo último, eh, la violencia en los estadios es el reflejo de lo que pasa en el país. ¿La conducta del chileno ha evolucionado negativamente en las últimas décadas? Totalmente de acuerdo. En el estadio, yo yo cuando era más pequeño, cuando era pequeño, no cuando era más pequeño, iba y se sentaba gente de Colo Colo y la U uno al lado de otro y se compartían el café la empanada y no había nunca nada ni discusiones ni nada y esto lo, lo dejaron crecer lamentablemente se va cre dejando crecer se va dejando crecer y si no no hay mano dura o no hay un, una una parte mayoritaria y gasto en la educación eh, eh esto se transforma porque si a mí me dejan que le pegue al que está al lado y nadie me hace nada y, y después son todos porque al final de cuentas en esa tómbola andamos todo el país. Miguel, un, un abrazo desde la distancia y gentil con señal deportiva para eh, hablar de temas muy contingentes. Muy muy buenas tardes, buen fin de semana. Chao, que te haga bien, Burguillo, que esté bien, a todos ahí. Un abrazo a Talca. Gracias. Miguel Ángel Gamboa, eh, un histórico del fútbol chileno, destacó en Colo Colo, en Universidad de Chile, Audax Italiano,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 para el partido que disputó Rangers con Barnechea hace algunas semanas en Talca donde ganó el cuadro talquino por 1 a 0 se extravió un carné de identidad de un pequeño este está en manos de la secretaria del club Katherine eh, si está escuchando eh, este hincha o sus familiares directos, amigos, vecinos Pásele el aviso. Se encuentra en la sede de Rangers el carnet de identidad de del pequeño Carlos Benjamín Toro Fuentes. Repito, cédula de identidad del pequeño nacido un 8 de marzo del 2002, tiene 13 años, Carlos Benjamín Toro Fuentes. Carlos Benjamín Toro Fuentes extravió su carnet de identidad en el partido de Rangers con Barnechea, en el fiscal de Talca. su cédula se encuentra en la Secretaría de Rangers, en la 1 Norte, 1 y 2 Oriente, en horario de oficina. Si algún familiar o, o este mismo hincha, vecinos, amigos, están escuchando eh, el programa Compañeros de Curso, Avísele a Carlos Benjamín Toro Fuentes, de 13 años, que su cédula de identidad extraviada está en la sede de Rangers, en la 1 Norte, 1 y 2 Oriente. O pueden llamar al siguiente teléfono, anote, a, a la Secretaría de Rangers, en, en horario de oficina, al 222-8506, anote, 222-8506, 222-8506. Así que este pequeño hincha de Rangers de 13 años, Carlos Benjamín Torofuentes, si no ha encontrado hasta el día de hoy su cédula, vaya rápidamente a retirarla al club Rangers. Un breve alto y ya regresamos con Señal Deportiva en el último bloque.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 Cuando piense en su casa Venga usted a Timacén Que sabemos atenderlo Como atiende Timacén Usted para nosotros es importante Sí, ahora envío En vivo Ahí ahora envío Es, es, más más que más que es un poquito de color Played it to sí, my En el último bloque tenemos un importante entrevistado que destaca en la Universidad de Concepción. Junto a sus compañeros se están realizando una linda campaña, son los subpunteros detrás de Colo-Colo. Estuvo muy cerca de fichar en Rangers. El pelado Alejandro Camargo, ex Curicó Unido y Lota Chwaiger. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Burgos. Bueno, ya todos los que escuchan. ¿Por dónde pasa este esta linda campaña que están realizando con el elenco del Campanil? Eh, bueno, pasa por, por el grupo que se armó y porque empezamos a entrenar, bueno, tempranamente. Nosotros empezamos, eh, creo que fuimos uno de los primeros. En eh, junio, el primer día de junio empezamos a entrenar y bueno, de ahí se fueron puliendo un par de cosas. Después eh, el ambiente que hay acá, humano, también eh, favorece un montón ¿viste? para para trabajar bien eh, a la hora no sé si te toca entrar 10 minutos, 20, o jugar un partido entero, tener la confianza de, de cada compañero y que lo bueno eso te ayuda para hacer las cosas bien, después que la dirigencia junto con el cuerpo técnico también eh, te hacen sentir cómodo para que uno pueda rendir bien en la cancha, y si le respondes a ellos, bueno, después eh, te van a seguir ocupando, te van a seguir viendo de otro lados mismos. ¿Cómo trabaja Ronald Fuentes eh, eh, eh, en cuanto a los entrenamientos, la, eh, el, la parte táctica, eh, eh, el manejo de grupo? Eh, eh, ¿Está llamado quizás en un mediano plazo a dirigir a un equipo grande del fútbol chileno? Sí, sí, sí yo creo que sí, porque se maneja muy bien ¿viste? en el aspecto también de, del grupo. bueno Sabe llevar muy bien a los jugadores, a los que juegan y a los que no juegan está permanente este encima de, de uno eh, Jueves o no te da la confianza para bueno para que trabajes bien y eso quiera o no a la larga siempre te da resultado o fíjate que los partidos por ahí que no sé hay algunos que no vienen siendo titulares y les toca entrar y lo hacen de la mejor manera porque tienen la confianza al técnico después con respecto a lo que lo vienen pidiendo por eso escucha de este que que lo, no lo quieren ya, pero sí lo, lo van nombrando de los equipos grandes, entonces eso habla bien de él, ¿sí? trabaja muy muy sí. bien tácticamente, eh, siempre de acuerdo al rival, trabaja, así que en ese, aspecto, en ese aspecto la verdad que, bueno, él aprende gracias a nosotros y nosotros aprendemos gracias a él también. Colo Colos el puntero con 15 unidades, seguido de la Universidad de Concepción con 12 y... Universidad de Concepción avanzó también a cuartos de final de Copa Chile, eh, eliminando por lanzamientos penales a O'Higgins. Tienen una difícil salida, largo desplazamiento para enfrentar el lunes en el norte a San Marco de Arica. Sí, sí, sí, ahora eh, tenemos que seguir haciéndonos fuerte no hemos bueno, hemos perdido un solo partido en el campeonato y, y bueno, tenemos que seguir por esta racha positiva que, que nos puede ayudar a, a algo lindo, si bien Todavía falta faltan varias fechas, eh, tenemos que seguir así y, y depender más que nada de nosotros, no de lo que, del que está arriba o abajo. Siempre más que nada depende uno del trabajo que esté haciendo y que viene eh, haciendo hace rato. Linda oportunidad a sus 26 años de jugar por primera vez en Chile en, en el fútbol grande. Sí, es algo lindo porque bueno cuando yo llegué acá llegué Eh bueno, venza en toda Lota, que mi equipo este que peleaba mayormente de la tabla de la medianía de tabla para abajo. Después bueno, fui subiendo y, y llegar acá es eh, como un premio, esto, así que aprovechándolo y disfrutándolo al máximo. Alejandro Camargo ha pasado un tiempo a esta parte. ¿Por qué no firmó en Rangers? Es cierto que incluso le mandaron los pasajes aéreos a Argentina. No, no, no, no, en ese, eh, en ese sentido no, se, sé que se habló todo, pero no, o sea, este como cuando llegaba un acuerdo por ahí, así que, que te sondean, pero nunca se llegó a un acuerdo de nada, eh, yo nunca di la palabra, ni nada por el estilo, viste, pues si ya la palabra por ahí, quedás mal, entonces, después, bueno, se genera lo que se generó, eh, como bien decías vos, viste, que por ahí hablan muchas cosas, y al último termino quedando mal yo por cosas que nada que ver. Y, bueno, uno siempre busca eh, seguir ascendiendo en la carrera de uno, entonces, si yo por ahí me apuraba en, en definir mi situación, eh, creo que no estaría acá en primera edición. Entonces, eh, siempre trato de quedar bien con todo, ¿viste? pero por ahí no, no se puede. Entonces, uno trata de hacer las cosas calmadamente, porque si no, por ahí se puede equivocar y después se, se termina arrepintiendo. ¿Hay mucha diferencia entre lo que le paga la Universidad de Concepción a lo que le ofreció Rangers en, en su momento, o priorizó lo deportivo, jugar en primera división? No, no, prioricé más lo deportivo que otra cosa. Eh, acá, en ese sentido, no busco yo más priorizar deportivamente y después que se den los frutos económicamente un poquito más adelante pero bueno como decías vos, te busco jugar en primera edición de de de cómo se dice consolidarme un poquito más acá en primera y ahí eh, bueno sedenbra lo otro la otra parte así que por ahora esté entrenando al máximo para para que después llegue eso en todo caso, el fútbol tiene muchas vueltas. ¿Algún día puede estar por estos lados? ¿Tiene buena imagen del club ranger? Sí, sí, seguro. Si eso es lo que, bueno, eh, por ahí hablábamos la otra vez, que uno no sabe nunca dónde puede terminar. Entonces, por eso te digo, esto no no es bueno por ahí quedar mal con uno, bien con otro. Tiene que tratar de, de quedar medianamente bien. Y bueno, acá cuando llegué a, a, a la U de Conce me hablaban Muy bien de este rangeer tuve compañeros buenos que habían jugado ahí eh, bueno de por sí se habla bien de range eh, un equipo este que que estuvo bastante tiempo en primera bueno también en la B, pero es un equipo este que se merece estar ahí en primera por infraestructura eh, gente de todo tipo de aspecto así que esperemos este que pueda volver pronto a primera edición Gentili, felicitaciones en lo personal y grupal por la linda campaña que están realizando con la Universidad de Concepción. Sí, sí, bueno, estamos contentos acá. Eh, bueno, tenemos que seguir así, quedamos fuera un campeonato que, que bueno, duramos poquito y nada, pero seguimos, este ahí, a pie del cañón, listo en los dos torneos que siguen. Así que trabajando al máximo y, bueno, esperemos dar la la noticia cuando termine el campeonato este local. Eh, buenas tardes eh, y que le vaya bien. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos y bueno, eh, nos estamos hablando próximamente. Alejandro Camargo en señal deportiva, volante que destaca actualmente en la Universidad de Concepción y que estuvo cerca de fichar en Ranger pero priorizó jugar en la primera división. La invitación para mañana con Señal Deportiva a la una y media de la tarde con un programa de largo aliento y con la galería de los inolvidables del fútbol chileno para llenarse de nostalgia, recuerdos y emociones. Por su atención, gracias. Buenas tardes para todos. Radio Fantástica con la camiseta de los ganadores